you、yeah. s r e m Creamfields, Buenos Aires. 90.3 デルタ。<Delta. S 3> 90.3、Creamfields, Buenos Aires。RadioStation。 O ya se está viviendo en realidad esta nueva edición de Creamfields, Buenos Aires, con、eh, un día extraordinario, decíamos hace un ratito con Josefina p a u s o por lo menos en cuanto al tiempo. Si nos hubiera tocado el día miércoles o el día jueves, hubiéramos pasado、ayer. un poco más complejo. i O ayer, claro. Ayer, bueno, pero, la, el mundo se da, cayó ayer. Claro, pero no, no me estaba refiriendo a tanto, na, ni tanto ni tampoco. v i s t e La lluvia de ayer ya pasó por suerte,、eh, creo que por suerte, pero vamos a hablar con alguien que sabe y mucho del tema al que.、Eh, Eh, tengo el placer de saludar a diego a n g e l i c ó m o estás david el elísea y te s a l u d a y josefina pausa c ó m o estás buenas tardes david josefina c ó m o está s escuchando Diego está nos s escuchas bien a h í está hola hola para que estoy orientando la budinera a bien、eh, ahí muy está, bien. Ahí está. corre la papá q u é haces diego c ó m o estás Muy bien, muy bien, disfrutando de la tarde de sábado. Bueno. Hay, hay como toda una discusión, ¿no? Si, si el frío estuvo bueno que llegara al sábado o, si, o se tendría que haber esperado más o si tuviésemos tenido que e calor el sábado, el frío de la semana. Pero fue una bendición.、Entonces. Para mí es una bendición,、sí. Diego. Yo no sé qué, qué opina la gente que sabe el clima como vos, pero te digo que incluso para la gente que, eh, eh, fuera de broma, para la gente que viene acá a Creamfields,、eh, que no hayamos tenido los 35 grados a las 5 de la tarde como el otro día, Me parece que es, es una gloria y que no haya tanto sol ahora también. ¿eh? No, sin duda, aparte son eventos largos, el desgaste físico también es diferente, el agua permanente. Por lo menos、eh, ahora bajó bastante la temperatura y ese me parece que va a ser un, el primer punto ¿no? del consejo para el día de hoy. Sí, claro, sobre todo eso, Diego, perdón.、Eh, hay mucha gente que nos está escuchando que va a venir por ahí un poco más tarde y se va a quedar hasta las 6 de la mañana. Esa es la pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? Y primero nos quedó medio el registro térmico de la semana, como de días calurosos, o es sea, decir, que el cuerpo va a sentir sí o sí、eh, más frío de lo que hace. Y aparte va a haber otra cosa que, que también va a incluir, que es el viento. Sí. Vamos a tener viento a la noche, viento sur, viento frío. O sea, una vez que sopla viento sur, ya está. El calor se fue, no volverá. Así que tenemos que recomendarles a todos que vengan abrigados. Sobre todo porque venimos de una semana, como decías vos, de mucho calor donde el cuerpo se acostumbró a esas temperaturas, con lo cual uno siente como el doble. Chiflete nocturno, ok, para los turistas, beware de Night c h i f l e t porque vamos a tener ahí viento frío que realmente, bueno, quizás bailando a buscarse por ahí alguna carpa, pero、eh, no desestimen que la temperatura va a bajar realmente mucho a la noche.、Eh, Más o menos, ¿cuánto, Diego? o t e n e m o s s i tiene registro de hasta c u á n d o puede llegar la, la temperatura a la noche? A l a m a d r u g a d a Sí, podemos llegar hasta 12, 13 grados. Ah, bien, o sea, que bastante es, es, poco. Es, es, es fresquito,、eh. s、sí, más i e f s u i t Es que hace una mañana así con media, con, con algunos toques invernales, p o c o así. s de fresco a frío, diríamos. Sí,、okay. sí, sin duda. O sea, o, o, o a bailar o a, o a refugiarse. Bien. Pero si no, se congelan. Y la pregunta que todo el mundo quiere saber,、eh, o la que todo el mundo haría, es: ¿va a llover? Eh. No, no va a llover, tenemos medio como tránsito de así algunos nubarrones, alguno nos podría dejar. Alguna lloviznita muy cortita, pero no no se plantean lluvia. s Pero lluvia no, lluvia así、no. torrencial como tuvimos estos días no, una lluvia molesta tampoco, apenas una gotita que puede llegar a caer de esas nubes grises que no, vemos no, pasar. unos nubarrones que van a pasar. Si yo fuese nubarrón, sin duda sobrevolaría crimp. i es que tenemos un par acá, por eso te pregunto, v í c t h a y nubarrones, h a <risa> y muchos nubarrones tratando.、Sí, esto, estos no pagaron entrada, te digo. n u b a r r o n e s de control,、sí. el acuerdo ahí. Somos muchos los nubarrones que estamos dando vueltas por acá. Bienvenidos entonces. Bueno, Diego, entonces, como para pasar en limpio frío, para los que vengan ahora y se estén cambiando en sus casas, abríguense.、O、cebollita, ¿qué tipo de cebollita? Porque empiezan a,、sí. a, a bailar, van a empezar a entrar en calor, entonces si están muy abrigados, tampoco está bueno. Entonces, bueno, ven a n las grandes capitas. Remera, buzo, una campera, y así se van sacando a medida que van entrando en calor y se abrigan para, a b r i g a n para la vuelta a casa. Sí, digamos que va a tener mucho el laburo hoy el del guardarropa. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí e hace el día el de Bárbaro、bueno, p a o hoy. Bueno, Diego,、eh, te agradecemos mucho y sin lluvia, además.、Eh, para, digo, para terminar de pasar el limpio, a, a, sin a, a lluvia. Todo a, lo posible, no tengo amigos tan influyentes, pero hasta el momento puede salir todo bien. Digamos que no hay más lluvia. Bueno, muchas gracias.、Eh, gracias por tu influencia, lo sabemos, sabemos que tenemos amigos muy, muy influyentes y que están haciendo fuerza para que no llueva.、Eh, Diego Ángel, y muchísimas gracias, como siempre,、eh, te agradecemos por, por este contacto, nuestro primer contacto en esta transmisión.、Sí. Bueno, sí, sí, estamos en eso, ¿eh? te digo. Le estamos pasando bastante bien. Ya empezamos a divertirnos. Bueno, Diego, un abrazo grande. ¿eh? Dale, hasta cualquier、no、momento.、Hablar. Dale. Ahí estaba Diego de Ángel y Diego Ángel y perdón, siempre le agregamos el de pobre, Diego.、Eh, hablándonos de, del clima, de cómo va a estar、clima. la historia. Sí, nuestro señor.、Eh, el señor en... del clima. Nuestro señor en las nubes. Y bueno, me parece que vale la pena remarcarlo. Una vez más, si se vienen para casa、si、y todavía no salieron de casa. Háganlo abrigados, ¿eh? y como dice José, bueno, sí, si、sí, en todo caso después entrarán en calor, se sacarán algo,、eh, se lo anudarán en la cintura, lo dejarán en el guardarropas, como prefieran ustedes, pero vengan abrigados, porque cuando se vayan acá a las 6 de la mañana va a estar muy fresquito. Bueno, y hablando de cómo llegar,、eh, tenemos unas recomendaciones y unas datas para darle en relación a, al autódromo, donde es muy fácil el, el acceso. Está localizado en la intersección de las avenidas General Paz y Coronel Roca, en Capital Federal, a minutos de los mayores. Accesos, así que es bien fácil llegar. Lo que sí tengan en cuenta que probablemente a medida que vaya avanzando el día,、eh, la tarde y la noche, lo, lo más probable es que、ah, se, se intensifique el tránsito. De hecho, nosotros en un ratito vamos a estar tratando de comunicarnos con、eh, con alguien del tránsito para que nos cuente、así、cómo es. están los accesos a la capital federal y sobre todo la General Paz. Pero bueno, es un dato que tienen que tener en cuenta. Es muy fácil llegar, pero sepan que pueden llegar a tardar un poco、eh, los que vienen en auto、sí. y los que vienen en colectivos los colectivos que vienen por, Lo que decimos siempre. Es, no esperen, a último m m o e No t no esperen a último momento para salir de sus casas. No esperen,、eh, no no, no se queden, no se cuelguen. No, no se cuelguen, vengan con tiempo porque realmente se espera muchísima gente en este gran festival que es Greenfield Buenos Aires.、Así、Sobre que, todo, si tienen algún algún DJ favorito que quieran ver a una determinada hora, bueno, traten de venir un rato antes que salgan con tiempo. Así reniegan poco y corren menos y disfrutan más. Bueno, si vienen desde el norte, Avenida General Paz, dirección al Riachuelo, en la bajada siguiente, la autopista de seis a t e n t í con esto. Bajada siguiente a la autopista de Ceiza, también conocida como la autopista Riccieri.、Eh, deja la, la avenida General Paz en la salida que dice 27 de febrero y Avenida Coronel Roca. Es bastante, bastante sencillo. ¿Es? fácil, sí, tal cual. Si vienen desde el sur,、eh, toman Avenida General Paz, dirección al Río de la Plata y en la bajada siguiente al Puente de la Noria, es la primera salida.、Eh, dejan Avenida General Paz en la salida que dice también Avenida Coronel Roca. Si vienen en auto y tienen tickets VIP, tienen que avanzar por la avenida Roca hasta la puerta número 9. Es un toque, ¿eh? vayan tranquilos, y encuentren las, están muy bien señalizadas las puertas, así que cuando vean la puerta 9, ahí tienen que estacionar. Está a... 1300 metros aproximadamente de la General Paz, unas 13 cuadras.、Eh, esta puerta que es el ingreso al estacionamiento. Y aquellos que tienen tickets de estacionamiento generales continúan por Roca. Si pasan puerta 9 hasta la puerta 10, es a 900 metros más adelante de esta puerta que habíamos anunciado, de la puerta VIP, que es la puerta número 9. A 900 metros tenés la puerta 10 para el acceso general. Si vienen desde el centro, la autopista 25 de mayo de Lepiane、eh, hacia la General Paz y después el mismo, el mismo recorrido que comentábamos para quienes vienen del norte de General Paz,、eh, aeropuerto de c e i z a dejan la autopista en la salida que dice Avenida Escalada y son 10 kilómetros y medio desde la 9 de julio. Tenían que tomar escalada hacia la izquierda y pasar por debajo de la autopista y seguir derecho hasta la Avenida Roca. Es、eh, bien, bien sencillo llegar, digo, pero por, por las dudas que alguien no sepa y, y que estén ahí dando vuelta, Y para aquel que、eh, viene... No tiene auto.、Ah. No consiguió quien lo traiga. No tiene un mango para el taxi porque se gastó todo s í para la entrada de Cripples, etc. Bueno, tienen los colectivos 21, 28, 32, 36, 80, 91, 101, 114, 115, 117, 141, 143, 150, 185, 298 y el 628B. Todas estas líneas de colectivos los traen hasta el Autódromo de Buenos Aires para que. que puedan disfrutar de este gran festival que en f i e l d s buenos aires 2012、sí. bueno muy bien en un ratito vamos a seguir repasando todavía nos quedan、eh... Más carpas para c o n t a r sí, sí. Estaba pensando, sí, nos quedan. ¿Cuánto? Hicimos tres. Hicimos tres, sí, nos tres faltan、carpas. cuatro más. Nos faltan cuatro más, sí. ¿eh? Así que vamos a meterle pata a esto, porque esto está recién empezando. Tenemos transmisión exclusiva en vivo y en directo desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en Delta 90.3, la radio oficial de c r e a m f i e l d s Una vez más disfrutando del festival de música electrónica más importante del mundo que recala por d é c i m o s e g u n d o año consecutivo aquí en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Delta. 90.3。90. Delta90.3。Creamfields, Buenos Aires。 Be good to you. You l l be good to me. We'll be together and see each other. I'll be good to you. You l l be good to me. We'll be together and see each other. I'll be good to you. You'll be good to me. We'll be together and see each other. 12, transmisión exclusiva. World Exclusive. Por Delta. Delta. 90.3. 90.3. Buenos Aires. En vivo, desde c r e a m f i e l d s Buenos Aires 2012. Delta 90.3. Delta 90.3. g r e a m f i e l d s Buenos Aires. Radio Station. Muy bien, 5 de la tarde y 31 minutos. ¿Estamos bien? Sí, señor, 5 y 31. Ya se abrieron las puertas de esta nueva edición de c r e a m f i e l d s Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el autódromo de la ciudad en、eh, Delta 90.3, la radio oficial de c r e a m f i e l d s donde nos pueden escuchar www.fmdelta903.com y además ver、eh, que ya estamos transmitiendo. Pues creo que nunca salimos del aire, eso es lo peor. Bueno, eso es lo peor, porque estábamos convencidas como... de que en un momento estábamos sin fuera el... y、no. pensamos que no estábamos al aire. Saliendo, y sin embargo, sí. Así que si me vieron alimentarme, ...y、eh, s i soy una mujer que está embarazada y tiene que alimentarse. Lo sí, señor, en el alma. tiene que alimentarse <risas> y tiene que beber. Muy bien.、Eh, y la van a ver a Úrsula Vargas, que ya está por acá dando vueltas, haciendo payasadas a la cámara, porque、bueno, no, no lo puede evitar. Así que aquí en un ratito va a estar ya al aire también、eh, con nosotros en Delta 90.3. Bueno, José, nos quedaban pendientes algunas carpas. Me parece interesante poder empezar a repasarlas sí, para sí, la ¿verdad? gente que está viniendo, para que sepan cuáles son los horarios de los artistas favoritos, de los DJs favoritos, de los que ya tienen seguramente planeados, se arman un schedule acerca de lo que va a ser toda esta gran tarde, noche aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. c r e a Marina, la carpa que nos convoca ahora. Alejo González está tocando hasta las seis y cuarto de la tarde. Va a estar Alejo. Guilherme Queiro, meu amigo Guilherme Queiro 18.15 hasta las 7 y media de la tarde. Sound Excite va a estar desde las 7 y media hasta las 8 y media. De Mariano, desde las 8 y media hasta las 9 y media. Se viene Guti, que también hace doblete. Guti estuvo el año pasado y está nuevamente con nosotros. Guti、eh, va a comenzar a tocar a las 21.30 hasta las 22.30. Una horita de Guti vamos a tener. Y、eh, el esperadísimo Hernán Cataño, que dicho sea de paso,、eh, salió elegido el DJ favorito、eh, de esta. Eh, nueva edición de c r e a m f i e l d s Buenos Aires en, en una compulsa, qué linda palabra, ¿eh? compulsa que se hizo a través de la página de Delta. Es el DJ de la gente, Hernán Cataño. A las 10 y media de la noche, Hernán va a estar subiendo ahí al escenario de Cream Arena. Hasta las 12 y media de la noche le va a seguir Henry Saiz. A las 12 y media, hasta las 2 de la mañana, de 2 a 4, James a b i e l a otro viejo conocido de c r e a m f i e l d s Buenos Aires. Y Steve Lollard, desde las 4 hasta las 6 de la mañana también. Uno que repite, ya es la cuarta oportunidad. Que lo vamos a tener a Steve Lawler desde las 4 de la mañana hasta las 6, cerrando entonces Steve Lawler la carpa de Cream Arena. Seguimos con otra de las carpas que está ya, por supuesto, ya comenzó a sonar. Por supuesto, estamos hablando de Arena 1, en ella en este momento está tocando Club Rayo desde las 5 hasta las 6. Estará tocando para todos nosotros. Luego sigue Mina con las 18 hasta las 19 horas. Marcos Paz desde las 19 hasta las 20 y a partir de las 20 horas viene Big Fabio hasta las 21. Le sigue Facu Carri desde las 21 hasta las 22. Michael Woods desde las 22 hasta la medianoche, hasta las 0 horas. Luego viene Nervo hasta las 2 de la mañana. Aleso desde las 2 hasta las 4. Y para cerrar esta carpa, esta, este gran festival en Arena 1 estará f e d e r e Gran desde las 4 de la mañana hasta las 6. Y nos queda repasar la Nation, la que está más alejada, es la que van a encontrar、eh, cuando ingresan desde el, el predio del autódromo de la ciudad. Está bueno, prácticamente enfrente del main stage, pero bastante más alejado.、Eh. Pasando el VIP, ahí van a encontrar a, a Nation, la Nation Arena. e、eh, Stigma está tocando en estos momentos hasta las 6 de la tarde, a partir de las 6 y hasta las 7 y media. Vamos a tener a Death m i n e、eh, Afterlife desde las 7 y media hasta las 9 de la noche. Marque... Son a las 9 y hasta las 22.45. BT de 22:45 a las 12 y cuarto de la noche. Cosmic Gate con Emma Hewitt desde las 12 y cuarto hasta las 2 y cuarto y cerrando la Nation. Estará infected mushroom desde las 2:30 hasta las 4. En los artistas internacionales que mencionamos, en este caso también están、eh, debutando en este, este Greenfields Buenos Aires. Así que、eh, interesante la, el line up de Nation, la verdad. buenísimo y bueno、eh, en un ratito también vamos a estar repasando el pronóstico del tiempo para que nos m a n o se s c u c h a r o n hace un ratito hablamos con diego a n g e l i el、eh, tránsito también para saber cómo viene ¿Cómo la、está? mano no c ó m o como viene la general paz llegó úrsula、Argentina, hace un ratito decía y vino por la general paz sí, digo ¿eh? que e s t a por ahora está tranquilo es que este es un buen horario para venir h a s t a estar para mí es como de los mejores horarios Eh, porque primero no te perdés absolutamente nada y podés llegar tranquilo al lugar, estacionar cerca de la salida,、eh, que es lo más importante, ¿no? Cuando uno se quiere retirar, bueno, poder dejar cerca de la salida del auto está bueno. Así que es un buen horario para llegar hasta el Autódromo de Buenos Aires. Te recordamos también que estamos en, estamos en Twitter, así、sí. que tenemos el hashtag g r e e n f i e l d s e n d e l t a Así que si vos estás ya en el predio, si ya estás disfrutando, si estás viniendo, si nos querés contar algo, ponés el, el hashtag CreamFilmsEnDelta y vamos a estar todos, todos, todos conectados. Bueno, muy bien, hablando de conectar, nos vamos a ir nosotros ya a la primer carpa. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a uno de los artistas convocados para esta edición 2012 de Creamfield. s Nos vamos a ir a Cocoon Heroes, donde está Franco Cinelli tocando desde las 5 de la tarde. Tenemos una hora más de Franco Cinelli porque va a estar hasta las 18.45. Les recuerdo que después de Franco va a estar viniendo Sasha Dive desde las 6.45 hasta las 8 de la noche, pero va a ser nuestra primera conexión, nuestro primer recorrido por las carpas que vamos a tener en esta transmisión. Especial en exclusiva desde Delta 90.3 en esta nueva edición de Creamfields Buenos Aires. Franco Sinelli, desde la Carpa Cocún, aquí en Delta. Kung Hiros Arena。f r k i n e l i you、okay. Buenos Aires 2012. Transmisión exclusiva. Por Delta. Delta. 90.3. 90 u e n o s r e s コンヒローズアレンリ Eres 2012. Transmisión exclusiva. World Exclusive. Por Delta. Delta. 90.3. 90.3. Buenos Aires. フランコ・スネリ 90.3 En vivo, desde c l e a n f i e l Buenos Aires 2012. 9 0 <3 S 2> Creamfields Buenos Aires Radio Station6 de la tarde y8 minutos seguimos en vivo y en directo desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires transmitiendo esta nueva edición de Creamfields 2012 d é c i m o s e g u n d o año consecutivo para este festival、eh, de música electrónica, el más importante del mundo, que nuevamente tenemos la posibilidad de disfrutar aquí en la ciudad de Buenos Aires.、Eh, estamos escuchando de fondo todavía a Franco Cinelli, que se va a quedar hasta las 6 y 45 en la carpa Cocún, la carpa que de alguna manera l i d e r a Ben Vaz, que es el líder del sello Cocún, y de hecho, todos los participantes de la carpa. ahora vamos a repasar nuevamente forman parte del sello de alguna manera así que bueno están ligados a, a este sello a cocún j o s é cocún higos así es querida gaby tenemos mensajes de ¿eh? nuestro n hashtag、eh, greenfield s en delta arro, arroba no es numeral para aquellos、ah. que lo saben lo ¿no? que es un hashtag pone s numeral greenfield s en delta y、eh, nos mandan mensaje s a través del twitter no a través del twitter por supuesto Eh, también lo puedes linkar e con nuestro Twitter que es FM e l t a 9 s Y tenemos algunos mensajes de gente que nos está escuchando、eh, por todos lados del mundo. La verdad que hay muchísimos mensajes, así que hemos seleccionado algunos. e s a es la tecnología,、inumerable. mi querido Pouso. Maravilloso.、Eh, por, por, por, eh, lo bueno que es que nos escuchan desde Paraguay, por ejemplo. Dice g u n t e r Tag, escuchando Delta, saludos desde Paraguay. Un saludo para vos, g u n t e r Danu Martel dice, escuchando la Delta, para ir poniendo a tono que ya en un ratito nomás me voy para c r e a m f i e l d s Buenos Aires. Yeah. Mauro Fondac, Fondacaro dice, ya este T en Argentina es, es tendencia, vamos por más.、Eh, y se es, está refiriendo a,、eh, al hashtag, a hashtag, arroba, no, perdón, numeral, numeral, Creamfields en Delta.、Oh, Som Dios. Somos como nuevas con los no, hashtags, no, no, nosotras、sí. también, me parece. Ezequiel Benjamín. Dice explota desde Santa Teresa, Costa Rica. Un beso muy grande a toda la gente de Costa Rica que nos está escuchando, que nos sigue a través de nuestra web www.fmdelta903. Fernando Maurín, impecable como siempre de la radio. Saludos desde Montevideo. Un saludo para toda la gente de Montevideo también que nos está siguiendo en www.fmdelta903.com. Recuerden que también se puede escuchar la radio a través del celular. ¿eh? Si todavía no bajaron la aplicación y se están yendo, por ejemplo, de sus casas. Y tienen que dejar la compu, bajan la aplicación en la Application Store. Su... Hay unos personajes que están viniendo acá a saludar al móvil de la radio. Vienen con、eh, su máscara de B、sí. de Vendetta. Sí. Before Big Data, exactamente. Bueno, les decía que bajen la aplicación de Delta y ya van a estar listos para poder escuchar la radio si se van con su celu, tranquis y nos pueden seguir mandando、eh, tweets desde la cuenta de Twitter. Claro que sí, todo sí. modernizado. Y también estás acá en, en medio de este festival maravilloso que es Greenfields, Buenos Aires.、Eh, también puedes escribirnos de tu teléfono móvil. Con el hashtag que dijimos recién, Greenfields en Delta,、eh, o arrobando nuestro Twitter, arroba FMDelta903. También nos mandan saludos desde España y nos preguntan si podríamos decirle qué DJs vamos a transmitir. Vamos a ir pasando carpa por carpa、eh, para que vayan escuchando un poco de todo. Realmente nos encantaría poder transmitir en vivo. Todas las carpas e l simulteño, á n pero bueno, realmente es imposible no, hacerlo. En pero t e p u e d o tirar un pantalla. Tira, ver, estamos, estamos con Franco c i n e l l i En un recito vamos a estar con Deathmouse. Lo vamos a escuchar a Guille Quero, a mi amigo Guille Quero, a Sasha Dive también, a Leandro Fresco, a Big Fabio, a Deep Mariano, Art Department, Dorian Page. También estamos habilitados para poder transmitir Dorian Page extraordinario. Facu Carri. Solomon. ¡Ah, qué lindo! Nuestro croata amigo Solomon. Baren también. Guy Gerber. Hernán Cataño también va a estar, por supuesto, en la transmisión de Delta 90.3 Impaltable. BT, Matador, Jamie Jones, Dubfire, Henry s i z Cosmic Gate,、eh, Sven Bass, Infected Mushroom, David g u e t a James Aviela, f e d e r i g r a n Matías Caden y Steve Lawler. Todo es eso. Impresionante. Todo eso lo van a escuchar hoy hasta las 6 de la mañana, que vamos a ir portando carpa por carpa.、Eh, vamos a ir pasando por las diferentes carpas. Y en esta transmisión, obviamente, en vivo y en directo desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que también tenemos, además de la transmisión en vivo de estos DJs de las carpas de, bueno, nosotros contándote todo lo que va a sucediendo.